hay frases que nunca olvidarás. Cierra la boca para comer. ¿A eso le llamas música? <risa> Tira de la cadena y baja la tapa. ¿Pero será posible? Menuda pinta llevas. Toma, para que llores por algo. Este 2 de mayo, acuérdate de tu madre. Compra tu regalo del Día de la Madre en el Centro Comercial Portal de la Marina de Ondara. Shopping Immersion. <risa>